¿Cómo estás? Bien, bien. bien. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Te vas a quedar? Eh, la... No, <risa> Laura, ¿tú? Sí, sí. Muy bien. No es nada, nada. El que viene os espero a las 8 ¿o qué? Bueno, vamos, si lo trabajamos durante <risa> el año y podremos hacer bien. algo conjunto igual. Porque esto ha empezado hace ya muchas horas, ¿eh? O sea que... Yo estoy aquí desde muy temprano sí. ya. ¿Ah, sí? sí. Muy bien. Pues... ¿Y no vas a quedar... ¿Eh? Ni un segundo. Bueno, nos has invitado para el año que viene, para las 8 menos yo bueno, he dicho que a las 8 20 esto empieza mucho antes, o sea. Bueno, o no. estaría, estaría bien hacerlo conjuntamente y hacerlo de otra manera. El tiempo todo. dirá, el tiempo dirá. Bien. Tiempo bien. Dirá. Esto es un asunto además que tiene, vosotros sabéis bien, eso tiene una base social que, digamos ahí es... Sí, pero... Y, y luego yo pongo en valor una cosa muy importante, eh, que en el fondo aquí había un conflicto fuerte y se ha canalizado ese conflicto, desde veis que el respeto es total, eh, es día... que vais a ver que, que la gente en la ciudad durante los días de ensayo y hoy mismo no vais a encontrar ahí ningún problema, para mí es muy importante eso, ¿eh? yo creo que eso es muy importante lo ¿no? que no hay ¿no? cada uno sabe lo que hay cada uno, digamos, celebra la fiesta de su manera yo creo que eso para una ciudad es, bueno es, saber sí. canalizar un conflicto, ¿no? Yo creo que una, por... podría ser la primera fase, pero hacerlo bien sería no canalizar. O sea, ahora está estabilizado de una manera separada. Bueno, desde, desde... Al, al final es de... ahora lo que hoy tenemos respeto y convivencia. Y bueno, eso para mí era lo más importante siempre. ¿eh? Y ha sido un esfuerzo que se ha hecho desde todos, desde todas las partes. ¿no? Y, y no crees, pregunta, eh, ¿eh? Que... que nos tocaría a las personas que tenemos terza responsabilidad, son formas de verlas son formas de ver son formas de verlo, formas de verlo. Formas de verlo vale. pero yo creo que, que es muy importante que la ciudadanía tenga su espacio ahí y bueno yo creo que cada uno sabe lo que hay Vamos a ver, poco a poco buenofru